en Mar del Plata Conseguirlo en librería Eureka Falucho 3266 O en séptimo fuego Bolívar 3675 O escribirnos a Otraoreja arroba gmail .com. La jirafa es una vaca larga tipo sí, la otra oreja Sí, se escucha la, la música de la cajita musical del Che. Que el equipo de producción, a coordinación del equipo de producción de La Otra Oreja, eh, Interno 604 era. Bueno, está vendiendo esta cajita musical, la está distribuyendo. Estamos compartiendo esta cajita musical. Nosotros compartimos la cajita y usted... Comparte unos pesos, ¿no? Pero también tenemos otra cajita. A ver. Y esta es la cajita con Eva Perón. El que la quiere también. Quedan muy poquitas. Bueno, y estamos en la otra oreja de Chile, ¿no? Y... Y estuvimos hablando con Nelly, una compañeraza de Valparaíso, una compañera que siempre está atenta a la otra oreja. Estuvimos juntos en Chiapas varios años y, y esto nos decía eh, Nelly y después vamos a escuchar a Mon Laferte y Guayna, Plata Tata. Tipo, la otra deja Tuvimos elecciones presidenciales, unas elecciones un poco difíciles, unas elecciones que a muchos nos costó mucho ir a la urna a votar, porque finalmente tuvimos que convencernos que era una elección estratégica. Creo que en el último tiempo hemos tenido dos elecciones estratégicas, con este calibre al menos después de la revuelta tenemos que considerar que la revuelta fue un hecho político histórico para este territorio y probablemente también como para otros países hermanos y hay que recordar que la revuelta contenía en todo su movimiento de unos cambios estructurales a todo el sistema aquí se decía además de Fuera Piñera, destitución de Piñera, también se decía fuera de los partidos políticos. Ninguna institucionalidad ni partido político estuvo dentro de la revuelta y más aún, esa organización popular fue absolutamente transversal y horizontal. No había caudillo, no había organización central. Por más de 100 días, la actividad internacional política de resistencia en las calles, en los cerros, en las poblaciones, en las villas, estuvo activa con millones de personas haciendo diferentes tipos de actividades políticas, artísticas, culturales, que dio cuenta de la horizontalidad del movimiento y por lo tanto incontrolabilidad de parte del gobierno de Atuña. Todo lo cual fue traicionado el 15 de noviembre de Ese año de la revuelta, dada la presión social de ese tiempo, se realizó el llamado Acuerdo por la Paz, que fue un acuerdo realizado entre partidos políticos a puertas cerradas del poder popular que se mantenía en las calles. Ese acuerdo generó la absorción de la demanda popular negociando dos grandes cosas. Se negociaron los presos políticos que estaba generando la represión política de las caídas y se institucionalizó la construcción de la Asamblea Constituyente de Poder Soberano convirtiéndola en convención constitucional la que iba a mantener la estructura legal legislativa y además permitía con todo el acuerdo que significó ese llamado acuerdo por la paz la posibilidad de que Piñera permaneciera en el cargo y que ninguna parte de la institucionalidad fuese cuestionada. ¡Ego y Navichi! ¡Mos la falta! Los desiantes quieren plata, tiene el Forraíto la rata A los papitos de corbata Se lo come con limón esta gata Tengo el alcumbión, tengo calentura Y perreo a este medio la basura son más caletas, más que los pascos Somos machoros, peleamos sin guanato Saca la tela, ve con pautela Así el cerebro se te descongela La cacerola, saca la abuela Vamos comiendo arroz con habichuela Deja que te entre el hum mm con el fon, fon, Dale con el reggaetón. Reggaetón. Los de siempre quieren plata. Pon, pon, pon. Eh, plata, ta, ta, ta, Plata, tata tata tata tata tata eh. Plata, Plata, Plata, Como chicle la plata no a una le tira Es una tortura como dijo Shakira. Yo con dinero sin dinero. Que lo que quiero Esta generación tiene la revolución Con el celular tiene más poder que Donald Trump De KTP a Nueva York Toda la gente quiere darle aplau Aunque no quedemos cojo Aunque nos arranquen los ojos Le entré al reggaetón y hasta culo te muevo Pa' así mandarte el mensaje de nuevo Pa' que entienda Oye, la tanta que es verdad cielo. Guayna bichos pero perros los pies en el suelo. El pe muere por la boca y hay dinero en el asuelo. de pendejo ya no nos queda ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 65 5 y mo Vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quieren bate. Que si nos juntamos, paga juntos por todos esos disparates. Que salga, que salga, que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Se para pa' fuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora con los mapuches. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y seguimos escuchando a Nelly con la claridad desde Chile y un himno, el derecho de vivir en paz. Cantado en las calles, un himno de Víctor Jara y las palabras de Nel y la compañera. Tipo, sí, la otra deja. Porque la pandemia en nuestro territorio llega en marzo y eso frena todo tipo de posibilidad de movilización social. Y todos estos elementos, más sin duda otros, son muy relevantes como para entender por qué estas elecciones eran una elección estratégica para muchos de los que votamos finalmente por el candidato Boric, puesto que Boric fue parte de ese acuerdo por la paz. Por lo tanto se considera parte del problema y ese problema lo tenemos que Y también tenemos que seguir considerando que el 47% de la población votante no vota. Y eso se ha mantenido a través del tiempo, más o menos en estas cifras. Esa población es muy relevante, dado que en general también son de personas más jóvenes y personas que no van a votar porque no creen en la institucionalidad. Incluso las personas que están votando, muchas de ellas tampoco creen en la institucionalidad porque sigue deslegitimada en su origen y en su forma. Ya no se creen los partidos políticos porque no representan exactamente más que sus propios intereses, ni siquiera partidarios, sino que más bien personales y de enriquecimiento personal, y no necesariamente las demandas que la población requiere. La otra oreja. Alatichu, Nelly, Recordemos primero. La situación en que estábamos es una profundización del sistema neoliberal, por lo tanto eso significaba más privatización de la que ya tenemos y sobre todo expuliendo los recursos que les dicen naturales dado que la Madre Tierra es el único lugar posible donde podemos vivir y aún así el neoliberalismo como es Biosida, como lo conocemos, eh, va a seguir su paso. Con Boric no creemos que haya muchos cambios significativos en esa área, pero sí apostamos a que al menos se logren algunas cosas, como, por ejemplo, que efectivamente libere a los presos políticos de la revuelta y a los presos políticos mapuches, y que logre los derechos de agua para todos y todas y todas las personas que viven en este territorio. La organización sigue, el Rizoma sigue, Las organizaciones, esa desarticulada, se articulan para formar nuevamente estos rizomas cuyos nodos en cualquier momento van a razonar y fuerte En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que viene en los pacos. Casi lo brazo, casi lo brazo, casi lo brazo, casi, Despierta, renuncia, piñera Con la Alameda, no está la moneda Cuchara de palo frente a tu palazo Y el toque de queda Cacerolazo No son treinta pesos, son 30 años La constitución y los perdonas Con puño y cuchara frente al aparato Y a todo el estado soy Escucha a vecino, aumenta a la vecina Y a la barrica para dar gasolina Contaba bono y a frente a los payasos Llegó la revuelta y el cacerolazo Cacerolazo, cacerolazo Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. y por la salud ni la razón ni la fuerza Casi, la casi, casi, casi, casi Casi, casi, casi, Escucha de lejos la cacerola Si la olla suena es que no estamos piolas Metemos la cuchara a Juan Arco No tenemos miedo, casi, No estamos en guerra cita que le despierta cuchara de palo frente a tu balazo ya to quede queda cancerozo no somos mole ni extra de resto la olla y nos matan a los asesinos lo que viene es palalienígena porque viene es ah, sí, sí. Como se dice, lo más importante es la cabeza arriba, la, la cabeza arriba. No muy, muy, muy fría. No fría y fría. Muy, no fría y no muy no Muy no bien. Muy bien. Muy bien. Que el niño en tu iglesia. Que el niño en T'ha sentit massa, t'ha sí, ya sé, pero tengo que pasar los mensajes ¿puedo? Este, bueno, tenemos los mensajes de gente que está escuchando, Guillermo desde acá de Mar del Plata está eh, Paula Paula desde el bosque Peralta Ramos, dice gracias qué buena música eh, Isa de La Plata por supuesto dice vamos con todos, saluditos al mejor operador universitario ...y al Edu... ...comandante el mejor programa de Mar del Plata... ...bien, bien, gracias... ...está... Eh, ...Maggie... ...Olga Becchio... Eh, ...Alma desde México... ...Ale Rabinovich desde Córdoba... ...Lucila... Eh, ...Diego desde acá... ...dice arriba los que luchan... Eh, ...Zule... ...escuchando la otra oreja... ...Gabriel Cabrejas por supuesto... ...también eh, Ángeles desde México... Eh, Gabo Sequeira Lili desde el Gran Buenos Aires Fernando Tevele también Sonia, Silvia Catino Graciela Blancat eh, Meri con el comandante debe estar escuchando no también eh, Lautaro eh, Polo también eh, Diana Quintana, Yamila de la Fuente eh, Viviana Escobar contenta por lo de Chile ¿Qué? ¿Qué dijiste? Una locura. Una locura, sí, sí. Está Laura García Blanca, eh, Carmen Capdevila desde Neuquén. Eh, bueno, hay muchos. Hay muchos escuchando. Daniel de Pataná. Ya, no, pará, pará. Eh, Berni eh, desde aquí, desde Mar del Plata, Norma Moyo, Fernando López, Carlos Prada, Carlos Prado. Eh, bueno, hay muchos oyentes. Sí poniste mensajes. Eh, bueno, está bien. Eh, viva Chile mierda dice eh, Pachi Gorricho, ¿Qué? pero sí. Pero este eh, Río me dijo que basta de mensajes y aquí obedecen los chicos. No, no quiero nada. No, no quiere nada, pero te vas a ir a comer ahora, ¿no? Sí. Perfecto, ¿y qué vas a comer hoy? El asado. Asado, perfecto. Pero a esta hora no, lo hacemos mañana o pasado, ¿te parece? ¿Por qué? ¿Y porque qué esta noche, a esta hora no está bueno el asado? Eh, la panza no, no no está no está buena recargarla no a esta hora. Bueno, está bien, está bien, listo. Bueno, pero eh, vamos a escuchar al recordado eh, Vicente Feliú el Tinto el tipo este que una vez eh, en, en La Habana en el centro Pablo de la Torrientes Brau en el 2001 después de la revuelta estábamos allá en Cuba yendo a Chiapas a cruzar el, el ...el mar para ir a, a Chiapas... ...estábamos en Cuba... ...y en el... ...reitero, en el... ...en el Centro Pablo de la Torrientes Brau... ...con María santucho ...con el compañero director... ...este... Nos, ...una gente maravillosa... Eh, estaba ...estaban tocando varios trovadores... Y entre el público estaba Silvio Rodríguez, que no había dejado de cantar, se dedicaba a la fotografía. Y terminó el concierto y ahí y ahí el tinto, el, el Vicente Feliu agarró la guitarra y empezó a cantar unos tangos, unas milongas maravillosas. Y después, al tiempo, en La Habana, junto con Silvio Rodríguez, cantaba esto en vivo, en un acto del 8 de octubre, recordando al Che Guevara. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte estera hizo mi hartura donde el sol de tu bravura le puso seco a la muerte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante ce La historia dispara, Cuando todo santa clara Se despierta para verte Allí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante, llevas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 Comandante Llevará Tu amor Revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza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 Adelante Como junto a ti Seguimos Y con Fidel Te decimos Hasta siempre Comandante Aquí Se queda. Va. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, oh, llegué. La otra oreja